Bien, bueno, saludos saludos, para todos y para todas ahí. Así que, bueno, muchas gracias por, por llamar y por interesarse. Vos ya venías, Richard, trabajando vinculado a la música, al arte. Bueno, de hecho, lamentablemente, hace un tiempo veníamos siguiendo lo que pasa en San Miguel con la cultura.、Eh, tenían que tocar la noche, ustedes tenían que tocar la noche que el Centro Cultural del Raíz recibió la clausura número mil, más o menos, con un operativo eh, eh, que involucró seis o siete patrulleros, digo, absolutamente exagerado, y que marcó un quiebre, bueno, un hartazgo de la persecución que existía en la. En la cultura de, de San Miguel y un inicio a organizarse para reclamar una ordenanza que contemple a nivel local allí en San Miguel a los espacios autogestivos. Vos venías vinculado al arte, pero、eh, a partir de la formación en la universidad pública, encaraste otros proyectos que van más allá de la música. Bueno, yo sí, yo ya tocaba música, digamos, la auguraba como usted, lo que todo tenía que ver con la comunicación comunitaria y también fui, fui realizador y productor d i v i s u a l pero Sin ningún título, digamos. Y bueno,、eh, gracias a la Universidad José de Paz, bueno, aprendí un montón de cosas, me formé para, para otras, conocí un montón de gente muy piola, con a, compañeros y compañeras de e g r e s o armamos una cooperativa audiovisual que se llama Con Urbana Comunicación del Ojo Negro, donde hacemos diferentes proyectos audiovisuales. Y sí, la verdad que,、eh, que tuve el, el privilegio de caer en la universidad pública.、Mm. Y bueno, tiene que ver con eso. Y después por ahí lo, lo que decía, bueno, la, la situación, digamos, en San Miguel y demás, con las prohibiciones, sí, hace poquito、eh, un compañero que trabaja e la cultura, Gustavo el Mago, digamos, estaba en la plaza y bueno, v i n o otra vez e l Control Urbano. El Control Urbano Contro sigue, las prohibiciones en San Miguel siguen, <ríe> más con la, la pandemia, así que、eh, creo que está. Se agudizó eso y también se agudizó, digamos, de lo económico, bueno, por la, por la pandemia mundial, por la cuarentena, digamos, por el, el cese de los ingresos más a los artistas que, que dependen de, de un ingreso, digamos, formal, de la economía formal.、Mm. Así que la situación está un poco aguda. Y en el medio de todo eso, bueno, con varios、eh, amigos y amigas, como no nos podamos í juntar ni nada, Fuimos charlando, a veces nos gusta mucho la música electrónica y nos apasiona mucho lo que tiene que ver con el c o n Urbano, sus referencias, sus signos, digamos, su, la, la, la cultura esa que, que, está, que está ahí en el territorio. Y Fuimos a, hablando varias cosas y armamos un proyecto de música electrónica, más de vincular con Urbano, pero desde lo subjetivo, por decirlo de alguna manera, que tenga que ver bien, bien, bien con el territorio, ¿viste? Con, con los que nos pasan, nos a t r a v i e s a Y se nos ocurrió ponerle el con urbano distópico, digamos, no por una cuestión de ironía, sino que no, nos parecía una cosa recontradistópica,、eh, digamos, todo lo que está pasando, pero también no, como valorar el, el hacer la s referencia s del territorio. v i s t e、mm. Por eso yo, elegimos se yo, la Manzana Chorena, el Castillo Chorena en s o l i v e r d e porque bueno, todos los que vivimos por acá en la zona es un lugar referencial, un lugar digamos mítico que tiene que ver con la. Cultura de nuestro territorio, n o y bueno, entonces, como somos armando, somos varios en el colectivo, algunos realizadores audiovisuales, otros músicos, otros productores.、E、hicimos, armamos una. Lo que más nos cerró fue la cosa de, esa de la trasmedia, n que la trasmedia n no es más que bueno, juntar lenguajes y、eh, darle todo un, como un tema o algo y、eh, expresarse sobre eso. ¿no? Sí. Y bueno, ahí salió con bueno, el tópico. Y bueno, ahora en, en, nos falta un tema más. Llamado b e retines r y otaries, ese surgió otra vez. Me acuerdo que vino Martín c i c i o l i un periodista, otro más. Me acuerdo que salió una nota de José d e p a z、mm. que era el e r Cosovo. José d e p a z más vale que p a s a n cosas malas también, pero también hay montones de cosas muy copadas. Te tenés la universidad. Además, digo, esto del desafío de hacer de mostrar esto en tiempos de, de pandemia, a distancia, donde digo, se suman voluntades, pero es bastante más, más complicado. Y primero, como uno tiene como una negación, viste,、eh, de esa cuestión de, desde lo virtual, porque, bueno, la pandemia impacta directamente en los vínculos colectivos, en los vínculos comunitarios, pero después, bueno, ves. Compañeros y c o m p a ñ e r a entendés que se la juegan y arman una olla, arman cuestiones solidarias, entonces también、eh, uno como que se da cuenta de revalorizar el hacer, ¿viste?、Uh -huh. eh, y hacer tiene que ver con eso, digamos,、eh, ponerse, digamos, en tiempo de pandemia y demás, el hacer, el h a c estar r e ahí, el, el expresarse, tiene que ver con eso, ¿viste?、Uh -huh. Y después, digamos, estaba por ahí está bueno que. Además, es toda una, una experiencia, digamos, toda hecha de cada uno de su casa. Y después, bueno, cuando lo mezclé, también lo, lo en lo de Pato, lo mezclamos con él y, y yo, digamos, no es que nos juntamos con un montón de gente a hacerlo, de nada, siempre、sí. con todas las precauciones, con、uh -huh. todos los cuidados, ¿viste? Creo que fue una, una experiencia muy, muy copada y, bueno, nos deja también pensando para, para lo que viene, ¿viste? Y me imagino que además celebran muchos de、eh, estos gestores y gestoras de la cultura que han formado el colectivo de, de, de Ojo Negro, de Con Urbana Audiovisual.、Eh, Están viendo de reojo la posibilidad de continuar la formación a la que la UNPAS amplió su, su oferta formativa e incorporó una, unas cuantas licenciaturas que además dan la posibilidad de, de completar los estudios que iniciaron ya en algunos casos hace tres años y que les permitió titular de alguna manera y, y bueno, seguir haciendo lo que les gusta. Ahora con, con el aval también, con el respaldo de, de la formación en, en la universidad pública. Y para nosotros、eh, lo decimos así medio. Ahí, pero es como la mejor noticia del año este, que la Universidad de José de Paz tenga una licenciatura en producción audiovisual y otra licenciatura en videojuegos. Creo que va a marcar como un antes y un después, me parece, en la región. Ojalá que, que eso sirva para el desarrollo local, para el desarrollo de, de muchos medios, de muchas experiencias de, de comunicación, de producción y sobre todo videojuegos también, que es un lenguaje. Que también está todo para, para construir, no es solamente los, los juegos violentos, racistas、eh, que estamos acostumbrados, sino también hay mucha gente muy talentosa h a creando i e n d o c muchas cosas muy piolas, muchas chicas también haciendo juegos muy piolas. Así que no, la verdad, que para nosotros, es una, como decíamos en los posts, d e c í a m o la mejor noticia del año. De prem, de, Sin duda, la verdad que bueno, queríamos tener un ratito cuando、eh, compartiste con nosotros y nosotras en el video, la producción, nos quedaba pendiente bueno, contar esto también, cómo se produce desde los barrios, de aquí del conurbano, aún en pandemia y bueno, y, y compartirse leer la noticia de la, las nuevas carreras de formación ahí en la UnPaz. Richard, como siempre, muchas gracias, abrazo grande. Bueno, gracias a todos. Y bueno, r e c u e r d e nos pueden buscar en Instagram con Urbano Distópico. Estamos por estrenar el tercer simple e n t r e poquito, que tiene que ver con una especie de homenaje al Tren San Martín. Que bueno, nosotros consideramos que el Tren San Martín es, una, es un territorio dinámico, es un territorio casi en sí mismo,、mm. todo, lo, todo lo que pasa dentro del, del San Martín. Así、mm. que bueno, estén atentos que ya lo vamos a e s t r a r Dale, apenas lo, lo comparte, lo vamos difundiendo aquí en la radio también. Abrazo grande.